viernes después tuvimos la oportunidad de poder hablar con Adrián este un rato largo y nos confirmaba que era una renuncia renuncia que no que no hubo ninguna ninguna cosa rara en el medio que no hubo ningún pedido o una presión de parte de la gente de Atenas de Córdoba por el contrario este nos contaba este Adrián que la gente de Atenas le pidió que se quede y él obviamente no no no dijo que no, que había algunas situaciones que que no que no las compartía, que no estaba de acuerdo y por eso presentó la renuncia. Como dije en el arranque del programa, Sergio Hernández y Néstor García no van a dirigir esta temporada de Liga Nacional en la Argentina y quizás no lo hagan en, en, en, en ningún lado. A ver, me corrijo, no lo hagan en nuestra competencia. Por ahí, por un lado, Hernández está viendo su continuidad en la selección argentina, por otro lado, Néstor García está con esta chance que tiene en Brooklyn Nets y saber si se puede llegar ahí este, a colaborar con el equipo y a, y a quedarse a trabajar ahí con el equipo. Eh, y entonces eso hace que no que, que le digan que no a nuestra competencia. Por otro lado, eh, Rubén Mariano, que era el técnico que Atenas quería, también eh, hasta el 15 de diciembre tiene compromisos contraídos, así que hasta esa fecha le va a decir que no, y habrá que ver si aguanta. Alguien me dijo por ahí que la idea de Atenas de Córdoba era como en algún momento lo hizo, poner algún entrenador este, para que pueda firmar la planilla y que Rosato, eh, que es el asistente técnico o fue el asistente técnico de Romano y también de, de Adrián Capelli, se haga cargo del equipo. Por otro lado, Oscar Sánchez siempre está atento a la posibilidad de que vaya, el negro el romano también, habrá que ver qué, qué posibilidades hay, quiénes son los que pueden ir, hoy por hoy la, la situación de Atena es, es, es rara, un mal arranque un mal arranque eh, y bueno lo del mal arranque a ver se puede entender dos o tres maneras yo no esperaba tampoco un arranque mucho mejor voy a ser totalmente honesto porque porque es un equipo que el año pasado tuvo problemas ustedes recuerdan que toda temporada vino los tumbos y, y al final se salva al descenso en las últimas jornadas y tiene la posibilidad de la mano de Carlos Romano de meterse En Bueno, hizo un gran trabajo romano, acomodó un poquito el equipo, ajustó un poquito por un lado, ajustó un poquito por otro, y casi se mete en play -off. Pero la temporada allí sí fue mala. Y repite el plantel, porque repite el plantel, le agrega a dos extranjeros. Uno de esos extranjeros, hoy por hoy, no sé si va a continuar, que es Walter Buxley. Está con algunos problemas internos, este, y la verdad es que muchas ganas de continuar en el equipo no, no tiene, hay una reglamentación que sigue vigente que es que aquel extranjero que juega un equipo no puede jugar en otro entonces a partir de ahí este, la liga se perdería un goleador como Walter Baxley que es una brigadía una pena pero bueno, esperemos a ver si el nuevo entrenador le puede dar un, un cambio de aire o si otra vez va a repetir fórmula de traer una persona para que firme la planilla, que esté categorizado por el reglamento de COITEP y lo dirige al asistente técnico, habrá que esperar, habrá que ver. Felipe Lava que eh, no charlé con él directamente, pero sí hablé con, con su familia, eh, lo operaron de un ojo y, y, y está muy dolorido, y, y el consejo médico fue no, no, no, bueno, no usaba telefonía celular, y, y entonces no está atendiendo el teléfono, me llamaron ellos para explicarme esto, para contarme esta situación, y para decirme que, que todavía no habían resuelto nada. Este, de cuál será el entrenador o, o cuál será la, la persona que estará a cargo del equipo del equipo cordobés. Habrá que esperar cómo se define esto. Todo lo, que, todo lo que tenga que ver con Atenas, todo lo que tenga que ver con Peñarol, todo lo que tenga que ver con Boca, todo lo que tenga que ver con San Lorenzo eh, con los equipos digamos, que han salido campeones que son equipos importantes, convocantes siempre tienen un rebote diferente y en este caso Atenas es el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional es el equipo que ha participado en las 33 ediciones de la Liga Nacional, con lo cual todo tiene un rebote diferente, ¿no? porque es un equipo importante, histórico, tradicional. Entonces a partir de ahí, este, bueno, se genera toda esta cuestión de, de rumores y esta cuestión de informaciones. Lo cierto es que Atenas no tiene entrenador, que Capri le dijo que no a la continuidad de Atenas de Córdoba y que esperemos que antes del partido, que Atenas tiene que jugar esta semana, que juega con el de Concordia si no me equivoco el miércoles Así es. no no me equivoco juega el miércoles con el de Concordia este bueno pueda tener su entrenador tiene un tiempo que le marca el reglamento como para poder tener todavía este, para poder tener extra, este, un entrenador sustituto no bueno alguien que conoce de Atenas pero que vive un, un presente mucho más lindo es Alexis Selsen que ya está en comunicación telefónica con Santiago Ortega Fabián Pérez y Franco Magistre Alexis gracias por atendernos cómo estás qué tal buenos días cómo le va? bien vos Bien, bien, muy bien, por suerte, contento Y la verdad que sí, ¿no? Porque cambiaste de, de jugar en el último finalista a estar ahora en el líder de la conferencia norte Sí, la verdad que bueno, vamos por buen camino, así que esperemos seguir así La verdad que estamos estamos trabajando duro para, para tener el presente este Alexis, están haciendo un buen arranque en la liga ¿Crees que ya están mostrando su mejor básquet o todavía les falta un poco más por un tema de rodaje? Bueno, yo creo que lo mejor de nosotros lo estamos mostrando atrás, lo que es la parte defensiva, que, que bueno, que Silvio planea que seamos agresivos todo el tiempo, eh, que nunca dejemos de defender. Y bueno, y adelante todavía estamos estamos tratando de mejorar. Sabemos que nos faltan algunos pases delante, eh, que es lógico el arranque de competencia, así que yo creo que con el transcurso de los partidos lo, lo vamos a ir buscando eso y lo vamos a ir encontrando. Alexis Isabel es un jugador con mucha energía, que tiene este 15 de Santiago del que, que Estero, que a veces se apura un poco, ¿no? Y los mismos compañeros, no te día después del Clásico, nos decían, eh, es un animal atrás, y lo que acaba de decir él, siete recuperos de balón en, en, en el Clásico, ¿no? en, en el Olímpico de la Banda, eh, independientemente de que por ahí a, adelante, en el ataque no, no tuvo una... una Una, una buena noche en el tiro de tres puntos. Es un tema, eh, eh, Alexis, ¿no? El, el mejorar tu porcentaje o tu efectividad en el tiro de tres puntos, ¿no? Alexis. Hola. Sí, sí. Hola decía, es un ¿estás? tema el de mejorar la efectividad en los tiros de tres puntos, ¿no? Sí. sí, eso es como me dice sí, que es son partidos. Eh, el partido de la noche arranqué 4 de 3 y son, son situaciones, son partidos lo único que hay que hacer es, es entrenar y estar tranquilo en la hora de ejecutar se ve que me sorprendió mucho la marca de, de, de William marcándome que me inhibió al frente del aro y eso como que me puso me puso una situación que no me había pasado Claro, y yo sacaste así. ventaja de la marca que tenías. A eso me claro, quedé Claro, o sea. Vargas, eh, Vargas, empezó las primeras dos pelotas así, de los cuales le, le tiré dos triples, los dos entraron los dos primeros. Y ahí agarrás confianza y es distinto. Sí, ahí ya es más distinto. Es eh, un jugador cuando... Está bien, eh, no es el caso mío. Eh, cuando mete las primeras bolas se siente diferente dentro de la cancha. y, y bueno. Pero sí, igual que, a vos, ahora, si hay algo poder. que te sobra, es confianza. Sí, exactamente. No, no, no... Eh, la confianza te la ganas con tus compañeros y con tu, con tu entrenador eh, todos los días eh, cuando vas a entrenar eh, a la hora de jugar en el mismo vestuario, todo así que yo creo que el grupo nuestro está bueno y yo creo que nos tenemos confianza de todo y todos podemos tirar el aro en una situación así eh, yo creo que bueno que, que salieron bien las cosas eh, estos partidos así que después seguir así sos un jugador ideal Para para el estilo de juego de, de Santander, un jugador con mucha energía, un jugador intenso, un jugador que en defensa eh, no ha perdido una pelota, un jugador que pelea todas las pelotas. Como, ¿Habías trabajado vos con, con, con Silvio ya? No, no, es el primer año mío con él, así que yo soy de, de charlar mucho con él y, y la verdad que lo, lo primero primero para poder jugar con él desde la defensa si no es imposible eh, claro claro obviamente es, obviamente es un entrenador que le gusta mucho eh, y sea es para mí es muy muy defensivo que la verdad es que los equipos saben que que van a ganar atrás más adelante. Sí. Eh, él ap se apoya mucho en el juego defensivo y a partir de ahí construye Sí, sí, sí, la verdad que estamos, estamos todos muy contentos con, con eso y nosotros nos, nos estamos sintiendo muy bien a la hora de, de defender. Sabemos que tenemos mucho poder de gol en la mano todos y, y a la hora de atacar eh, queremos estar todo, también todos contentos a la hora de ir al lado y adelante. Así que como que también estamos trabajando lo que es el pase extra que, que hacemos salir a un compañero y, y, y de lo que más le gusta a Silvio y a Lucas que, que hagamos dentro de la cancha, así que... Estamos tratando de implementar eso, sabemos que tenemos cuatro, cuatro extranjeros dentro del equipo, así que y nos va muy acomodando y hablando a lo que nos pide él. Ayer significó tu primer partido contra la unión en el cual viviste una temporada la verdad muy interesante y tal vez atípica, ¿no? porque se metieron en la final cuando nadie lo esperaba. Sí, sí, sí, sí, la verdad que es lindo jugar contra mi compañero, tengo un aprecio impresionante, bueno, tanto como al cuerpo técnico como a Guille y a, y a Dani Cano, eh, así que la verdad que está bueno jugar estos partidos especiales, pero bueno de eh, igual en sentimiento no me olvido que hace tres meses estaba jugando unas finales con ellos eh, es medio duro y yo lo charlé con ellos es medio duro, jugar en contra de ustedes después cuando me volví, pues me volví caminando con ellos hasta el hotel lo acompañé pero bueno el destino y y el trabajo nuestro, no han dividido los caminos, así que, y sabemos, y somos grandes, y entendemos la, la situación. La unión de Formosa que viene de ganar un solo partido de cinco, ¿te sorprende este arranque? Sí, me sorprende, sí, sí, me sorprende, yo, yo los yo lo veo todavía, que todavía no se encuentran, eh, yo creo que van a cambiar el chip, para mí todavía están con el chip de las finales, de, de todo lo que se sí vivió, Pero bueno, yo yo tengo fe que van a arrancar, el cuerpo técnico tiene un grupo de jugadores bárbaros eh, que salen a flote son todos muy guerreros ahí, que no, no te han perdido nada. Así que yo, yo te confío y creo en eso, la verdad que tienen un muy buen grupo y es como una familia eso allá. Así que siempre, cada vez que el grupo esté unido, siempre sale a flote. ¿Con qué organización te encontraste en Quinza, Alexis? jugaste en varios lugares? ¿Tuviste paso por varias? Organizaciones, organización estuviste en Obras, estuviste en Atenas de Córdoba, la Unión de Formosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontrás en Quinza, ¿Qué organización tenés? ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. es un club, la verdad que tiene tiene todo. Eh, no nos falta nada de toda la staff de, de cuerpo técnico, de kinesiólogos, eh, ...de médico... ...de nutricionista... Eh, ...la verdad que, que, que... ...el primer momento que yo llegué acá a la institución... Eh, ...que no, no me faltó nada... Eh, ...siempre... ...que se necesite algo o, o, o... tuve que pedir algo... ...la verdad que estuvieron siempre al alcance... ...y lo sí. que tenemos que hacer nosotros acá es... ...jugar al básquet... ...y que nos vaya mejor, lo mejor posible... ...así que estamos haciendo eso... Y con el esfuerzo que está haciendo el club por nosotros por traernos, eh, nosotros lo estamos respondiendo eh, matando entrenando para, para ser mejor y bueno y, y hoy por gracia de Dios muchas veces no salen esas cosas pero bueno, hoy hoy estamos arriba de nosotros y yo creo que también eh, estamos muy agradecidos con eso. Y con mucho sí, seguro. Eso. Seguro. Bueno, y, y, y están para, para pelear el título, ¿no? Sí, yo, yo, ojalá. Yo... Yo sí, ojalá. Que, yo creo que tenemos un buen equipo. Yo creo que tenemos un muy buen equipo y, y tenemos que mejorar un montón de cosas todavía. Eh, obvio que uno se ilusiona con el plantel que tiene. Me eh, está muy contento, pero eh, muchas veces la competencia eh, no te deja soñar tanto. Hoy estamos 5-1 y, y a lo mejor salimos ahora y, y Vos, Dios quiere que no, pero te toca a perder los tres partidos y, y ya como que te ponen la situación, empieza a bajar puesto y, y no nos gusta Así que como que nosotros el partido es más importante con regatas ahora. Así que tenemos, que tenemos que estar con la cabeza en el medio, ni agrandarnos ni, ni, ni subestimarnos mucho nosotros mismos, sino que estamos por buen camino y estamos haciendo las cosas bien. Es que la conferencia norte tampoco te hace relajarte mucho con el nivel. Es que por eso mismo, hay muy buenos equipos, equipazos... Eh, la verdad que tenemos que estar tranquilos y por eso el partido más, eh, el objetivo y el partido más importante que viene así que por eso tenemos que estar tranquilos nosotros Bueno Alexis, te agradecemos mucho el contacto te felicitamos por tu momento por la actuación en el partido de, de ayer, este, una buena victoria frente a, a la bien de Formosa eh, ganaron un, un buen juego 16 puntos, 9 rebotes 3 recuperos una buena planilla para vos Un buen juego del equipo que también repartió puntos con Robert Backe, con Nico Nova, eh, Romano, con Taya Galizzi. Eh, muchos jugadores de buen nivel para para un equipo que trata de ser intenso desde el minuto cero en defensa y a partir de ahí sacar su ventaja para, para lo que viene. Un abrazo enorme, buena temporada y gracias por tu tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes, Fabi. Y bueno, que tengan un buen lunes. Buen... Hasta luego. Ahí está, la palabra de Alexis Elzener. Eh, bueno, vamos a ir repasando en un rato, Santi y Franco, la, la tabla de posiciones y analizando la...